Berry y Ratigar en el 100.8 DFMI. Agenda de conciertos, noticias, temas del recuerdo, discografía de grupos, entrevistas y sobre todo música.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 facebook.com barra euskalmusica berriozari ratia donde aparte de escuchar el programa música al día que más te guste a la hora que más te convenga también te damos a conocer las noticias más destacadas de la semana la agenda de conciertos con sus respectivos eh, carteles, videoclips y temas musicales todo ello en facebook.com barra euskalmusica berriozari ratia la página de este programa de música en las redes sociales En el programa de Euskal Música del jueves 16 de marzo del 2017 vamos a escuchar, entre otros grupos, el segundo trabajo discográfico para la banda de Cizur, Democracia Cero, que hace unos meses presentaban su segundo larga duración Si no hay revolución, este no es mi baile. También escucharemos el primer trabajo discográfico para la formación Unidad Alavesa, un grupo que presenta nueve temas que beben del country, folk y rocker. Nos iremos al recuerdo, más concretamente a 1993, para desgranar dos de los temas incluidos en el primer trabajo de la formación Esquisu. Y volveremos a la actualidad, ya que el pasado viernes, la formación Berrio Zartarra Boca Nada editaba su cuarto trabajo de estudio, Libres. Hoy escucharemos dos de los temas incluidos en ese nuevo Larga Duración. También repasaremos la agenda de conciertos para los próximos días y las noticias más destacadas de la semana...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 Y si os parece vamos a comenzar el programa de Oideus Cal Música y lo vamos a hacer con la banda de Cizur, lo vamos a hacer con la formación Democracia Cero un grupo anticomercial que nace en cisur en 2008 este es el segundo disco si no hay revolución, este no es mi baile, que vio la luz hace unos meses en 2016 además de las 12 pistas que encontrarás en el disco también contiene un libro con letras diseños, textos que está incluido en este nuevo larga duración, hay que comentar que este segundo trabajo discográfico de la banda Está en descarga directa, tratando así de garantizar el acceso a esta creación contracultural y romper cualquier tipo de barrera económica o geográfica que pudiera haber. También está disponible en descarga directa el primer disco, capitalismo un Sunchiquetá. Aparte de poderte descargar el disco gratuitamente, también hay copias Libro Más Disco por 6 euros. Este disco libro, Si no hay revolución, Este no es mi baile, está disponible en varias distribuciones de Euskal Herria y El Estado. Asimismo, puedes consultar Otros otros puntos de venta en las redes Sociales de Democracia Cero O hacer llegar el, el pedido por email A democracia Arroba gmail.com En Si no hay revolución, este no es mi baile Democracia Cero, banda de Fizur Da la vuelta a la frase de Emma Goldman Si no se puede bailar Esta no es mi revolución Ya que al contrario de en aquella época Ya no es la fiesta y el baile La que no tiene sitio en la seriedad del quehacer revolucionario Sino que son la política y la militar Las que se ven asfixiadas en la omnipresencia de lo lúdico festivo Una dictadura del ocio en las luchas sociales Y ese es el hilo conductor de este trabajo Tanto en su parte musical como escrita Así que comenzamos el programa de Euskal Música Y lo hacemos con la banda de Cizur Lo hacemos con la formación Democracia Cero Y con los temas Dena y Y el tema vuelven <risa> seguidores del partido ultranacionalista ucranianos Bogodá salieron este lunes a las calles de pie en el momento de las agresiones xenófobas. La última la ha protagonizado la formación de extrema derecha Amanecer Donato. Una treintena de neonazis. Lortu y Tulepenec. Ultraspuñak. Markta. Guzziak. Austen. Y Tuen. Ahí estaban sonando dos de los temas, incluidos en este segundo larga duración de esta formación anticomercial de cisur Democracia Cero. El álbum, Si no hay revolución, este no es mi baile. Como te comentaba anteriormente, el álbum ya está a la venta por 6 euros en las distris de Euskal Herria y del Estado, y también te lo puedes hacer... Por descarga directa El álbum, lo dicho, si no hay revolución Este no es mi baile Y de la formación de Cizur Nos vamos con la banda Unión a la Besa Una formación que ya tiene la calle su primer disco de estudio. En este primer disco, bajo el título de la banda, el grupo presenta nueve temas que beben del country, folk y rock. El álbum fue grabado a principios de este año 2017 en los estudios Potoco de Beasign por Freddy Pelaez. Nos quedamos pues con este primer larga duración para esta banda, para Unidad a la Besa, y de él te extraemos los temas Sueman y Cansado y Derrotado. Orastago, lehen gotoki berean Zizioak hartuz goaz deno Gabuflagearen gara ietara Ego kitutako aragi jale utxak gara Oraliztades naturalizatuak Baina pozik hartzen ditut Egun berriaren lehen Egu zipritza Enfinean bizina izenaren seinalen dira Negarroren antagonismoa nahiz Komplek judenen arerio eta Etorkizuneko gizasem ez perfektua Horaen gauero imiltzen nahi Bideiun eta leso latu eta Giongo bildurri izpirin gabe, lanarekiko atxekimentu pata. Ikarabarri handitzen ari zaiduane, bat ere ez nabar duratzen horre. Zeren pozik hartzen ditut egun berriaren lehen eguzki pritzaen. Beja, mi cena, izen arte ez dira. Begarraren adolesmo naiz, konplaju denaren ari oka. Betorkezunek garitza zebe perfektua. Aldenek galdez amidan. Suck at it Que me queda que sucia perra ha sido vida para mí has conseguido que jamás pueda olvidarte yo me maldigo y te maldig por igual por enviarme hasta el abismo intér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 Ya tardo la voy a ver la paz que me queda de los temas incluidos en este primer trabajo discográfico Suemán y cansado y derrotado hablamos de la formación Unidad Alavesa, una banda que la componen Arich, Artola, La Voz y la Guitarra Guruch, Vicuña, La Guitarra, Iker Archa, La Pajo y a la Alatriki y, y al Albanjo Después de escuchar dos novedades el, el segundo trabajo discográfico Para la formación de Cizur, Democracia Cero Y el primer larga duración para esta formación Para Unidad Alavesa Nos vamos al recuerdo, nos vamos hasta 1993 para escuchar El primer larga duración de la formación Esquisu, Grupo de Guernica Que tuvo un éxito inigualable dentro del panorama Euskaldun en la primera mitad de los 90. Canciones contundentes y directas en la personal voz de Alex Sarduy, fueron el activo que los aupó a la fama. Su rock contundente fue alineado con toques de instrumentos folclóricos al boca triquitrisha que le dan su propia personalidad. Tras su separación, algunos de sus integrantes forman parte de dos de los proyectos más importantes del rock Euskaldun de principios del nuevo milenio, Kensaspi y Gatibu. Eskisu grabó dos únicos discos, con el sello de Iruñagor, Eskisu, en 1993, y Gawa Eldu Orduko, en 1995 nos quedamos con el primero de ellos nos quedamos con el de 1993 y deテ extraemos los clásicos suasua Sua y agur Salten baccardi e gol sta intescente sua Zua, sua sua e charo pena sia sua Ishuna bizkaka horrantu es bizka teken asko sobra es bizka teken horran gero ahorratu sua sua sua sua itzar apenasia sua sua sua Itxaro benazia Zua, zua Zua, zua Itxaro benazia Zua, zua Zua, zua Itxaro benazia Estábamos recordando viejos tiempos En el programa de Euskal Música de Berriozad y Ratia Más conjuntamente con esta banda Eskisu, con su primera larga duración De 1993 y con dos de los temas Sua Sua y Agur Y volvemos al presente Y nos vamos con lo que es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 Llegaría al tercer Larga duración El Chino de la Arida Ambos discos Les llevan A protagonizar Sendos Tours E incluso A formar parte Del Festival Viña Rock Marzo de este año 2017 Es el testigo De la publicación De su cuarto trabajo De estudio Libres Grabado y mezclado Por Colibrí En los estudios R5 de Orikain Con este último Trabajo discográfico Con este cuarto Larga duración Nos creamos El álbum Libres Los berreros atarras Boca nada Los temas Llenos los bolsillos Y solo humo soporte en cada resbalón y así se pierde en la mezcla de miradas tuertas Busca música también en internet. Búscanos, encuéntranos en facebook.com/euskalmusicaberrizar y radio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 Comenzamos el repaso con la agenda de conciertos y las noticias más destacadas de la semana en esta nueva edición de Euskal Música en este jueves 16 de marzo del 2017 si nos escuchas en riguroso directo, sábado 18, domingo 19 de marzo, si nos escuchas en redifusión. Y comenzamos con la agenda de conciertos ya que hay bastantes y buenos conciertos para los próximos días. Iniern más lejos este sábado 18 de marzo, estarán Anestesia y Leng en Belcha en el Kulturgune San Agustín de Aspetia a partir de las 11 de la noche. La entrada 12 euros. También este sábado 18 de marzo, Chapelpunk, Besos de perro y Susurra gritos estarán en el Frontón de Arronis a partir de las 11 de la noche con entrada gratuita dentro del Arronis. Nos vamos hasta el sábado 25 de marzo, donde la sala central de Iruña, a partir de las 9 de la noche, estarán Anestesia, Echaya Keroak y la formación de Ilumberri Lumbier Al-Chatu. Ese mismo día tenemos un festival con las formaciones Date por Jodido, Zartaco El sonido de la metralla... Susurra, gritos, canivo y Giacolep 42. Estarán todos estos grupos en Car Car a partir de las 9 de la noche dentro del primer Caracar Recog Punk. Entradas, 8 euros anticipada, 10 euros en taquilla. También el sábado 25 de marzo. En la sala Totem de rabia estarán las bandas Impedancia, Datepor, Jodido, Lurpean y Grochechu, Piperac and the River Rock Band a partir de las 9 de la noche. Las entradas anticipada 8 euros, taquilla 10 euros. Y nos vamos hasta el sábado 1 de abril Donde tenemos el tercer Street Sound en Tafaya Más concretamente en la Sala Cube Con las formaciones gatillazo cream The Wild Brigade, Xen Galcha Gorriac, Never Surrender Y León Slao Entrada anticipada a 16 euros Taquilla 21 euros en el sábado 1 de abril se celebra el Arraspico Eguna en Irurtsun A partir de las 9 y media de la noche con RPG7, Scabideán, El Sonido de la metralla Urban, Vietcong, Chep y DJ Kotacho Y para cerrar la agenda de conciertos, también el sábado 1 de abril En la Sala Central, la segunda edición del Brutenfest A partir de las 7 de la tarde con las bandas Bastard Cowboys Sorinho a Caloyán, de Broen Horizont, el portal de Gade y Vértigo, entrada anticipada 5 euros Y de la agenda de conciertos nos vamos con las noticias más destacadas de la semana y lo hacemos con la formación del norte de Nafarroa Esian, que edita nuevo videoclip del tema Infinito Arequín tema extraído de su nuevo trabajo discográfico Esian, videoclip ...que ya lo puedes ver en la página de Euskal Música... ...facebook.com barra Música Berriozar y Ratia. El sábado 29 de abril en la Sala Cabas Disco de Iruña... ...se celebrará la segunda edición del Apocalipsis Fest. En esta segunda edición estarán los grupos Neques de Iruña... ...Mos de ascoyen y Humano de Madrid. Hay que comentar que las entradas para este festival están a la venta en tatuajes El Infernito Guitar Shop y NafarCore.es al precio de 8 euros. En taquilla costarán un poquito más caras, 10 euros. Y acabamos el repaso a la agenda de conciertos y las noticias con la formación Ichiaren Semeak, que están a punto de sacar su nuevo trabajo discográfico que llevará por título EH Republica. Mientras esperamos la salida de este nuevo trabajo discográfico para esta banda para ichcier en semeec os dejamos con el primer single ser den visit y casi la negué es cuando me ca a conocer la agenda de conciertos y las noticias más destacadas de la semana continuamos ofreciéndote más música en el programa Euskal Música y lo vamos a hacer con Los Chamucos, banda que ha terminado lo que es la grabación del segundo trabajo discográfico en los estudios Cade y Luña, y que dentro pues de unas semanas ya estará en la calle y por supuesto aquí en Euskal Música lo presentaremos, pero mientras llega ese día mientras llega ese momento, nos quedamos con el álbum debut, nos quedamos con el álbum, nos vemos en el camino y de ahí te extraemos los temas Verdín, Maitesa y Tuz Florecitas, Melo mexicanas. Tehar visitan pausó derrival de ma Teru ze pasatu dire ezagutu zintu dan hartatik Gau edera hartan mexikanak lotu bintuenetik Eta plaza gainezka, lautrago hartu da dantzan jotazu. Mezka akabailan izan agati, bertan mederre nazu. Ondora urbildu eskutik eldu, da dantza Ahí estaban sonando dos de los temas incluidos En el primer trabajo discográfico para esta formación Para Los Chamucos, el álbum Nos vemos en el camino como te comentaba Anteriormente, ya han terminado lo que es El segundo trabajo discográfico, o sea que Dentro de unas semanas ya lo podremos Disfrutar y lo podremos saborear aquí En el programa de Buscal Música de Berriozar Y Ratia, una banda que la componen Miquel a la trompeta, Egoich al bajo Beñat al acordeón, Xavier a la trompeta John a la guitarra y Fernando A la voz, y de la música mexicana De Los Chamucos nos vamos con La Brit, sí, La Brit, la chica de Usurbil de Gipuzkoa, que desde muy joven se involucró en el mundo de la música y ese pues deseo musical imperturbable quizás provenga de su madre. Las canciones de su primer álbum Paradixua, estamos hablando del año 2000 bajo el sello discográfico Oyuka ...resonaron insistentemente en las radios... ...18 meses después... ...llegaría el turno del segundo larga duración... ...Nori Eginso en 2001... ...ahora en 2016... ...15 años después... ...regresa al panorama musical... ...con el álbum SORCI... ...un álbum grabado en los estudios Ame de Mutricu... ...entre la primavera y principios del verano... ...de manos de Azular Arizmendi... ...la Brit presenta el álbum SORCI... ...con argumentos electrónicos... ...apacibilidad y relajo del sonido chill-out atractivas melodías de voz el placer de las armonías En definitiva que la bri ha hecho un disco para ser gozado en calma o bailando un disco lleno de amor canciones escritas de este amor y comentarte que la bri ha estado buscando Ese toque rotundo y personal a sus canciones arropando sus melodías con un colchón de diferentes estilos de la electrónica y ensamblarlo con pasadizos acústicos y orgánicos o sea que no nos vamos a encontrar a la labril del año 2000 con su álbum parao ni a la labril del 2001 con su álbum nori eginson Sino que nos vamos a encontrar a una Labrid más madurada Y con, lo dicho, ritmos electrónicos y sonido chill out Nos quedamos pues con este tercer larga duración de Labrid, el álbum Sorki Y de ahí te extraemos los temas Eguiare Nvidian y Universoa Surechat Música Van sonando los temas a seguir en NVIDIA Universo Azure Chat, tercer trabajo discográfico Sorchi, para esta mujer, para Labrid Como has podido comprobar, una Labrid más madura Donde, eh, pues vuelve con nuevas eh, y variadas programaciones Mezcladas con su emocionante y dulce voz Argumentos electrónicos, relajo del sonido chill out En definitiva, atractivas melodías en este nuevo trabajo discográfico para Labrid Y de la música electrónica y chill out de Labrid Nos vamos con la caña y la fuerza del segundo trabajo discográfico Para esta banda de Nafarroa, para Ibakusha, Oyu Ishida, que es el título del nuevo disco de Ibakusha, grupo de metal alternativo de Iruña, que lanza este nuevo trabajo bajo el sillo discográfico GOR, grabado en SEC2B Studios, Alacrania Studios y Dark House Studios. En este nuevo trabajo nos podemos encontrar 10 nuevos temas donde la fuerza de la música acompaña a las historias desgarradoras que nos cuentan. Dunac fue el sencillo adelanto que por supuesto ya lo disfrutamos aquí en el programa Euskal Música donde se aprecia la evolución de la banda en estos dos años desde que sacaran su primer trabajo en 2014 bajo el nombre de Abutuac 6. Nos quedamos pues con este segundo larga duración para esta formación de Iruña, para esta formación de Nazarroa, para Ibakusa y del álbum Oyu Shilak te extraemos los temas Sure Islada y Memento Mori. Enfriarnos y morirnos Se creen destinados a grandes cosas como muchos de ustedes Creen que quizá esperaron hasta que ya fue tarde Para hacer de su vida un mínimo de lo que eran capaces Porque estos muchachos Están ahora criando malvas comprensionales Pues ahí está la caña y la fuerza De esta formación de Ibakusa Una banda compuesta por Iñeki Santos a la guitarra Ander Orduna a la batería Ion Indushi Zubiat a la guitarra Iñeki Pulido al bajo Y Silvia Yen a la voz El álbum Oyu Isilak Los temas Sure Islada Y el tema Memento Mori <música> Tu te aguanta sin nada Cià corras al cadaver Nos vai ti sci lu coda Te telefono dal girnia 50 coiselo nazionale Borgosia basta nuke A gogorrak cogorra a moduan cuscatze commodoan Bene sta nna che Bañata tango no que bañame de cuacal en la sire Dichaso arezabela visinaico no que Sengsenateco Por carrolla preso gaude Sengsenateco Por carrolla Mesetza cazelada da den ofrezo gauden. Iruat eta laur den, daurenti nago Bate con marras que de sedunak La gura que no bitzen lais sor de techano bearra Me meto a torrar en puntas mi vizinaikonek Esperando a vos fulgonestan chora queritas discuticen Pa rola hotzen no veto senti Hori lur. Hizengatiko Gartzalan biziz naikonuke. Falkan rola, bizitzak hartzela da, eta denok preso gau dek. Zing-zinnatiko, Falkan rola, bizitzak hartzela da, eta denok preso gauden.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 Para que lo disfrutes cuando más te guste Hemos escuchado a Democracia Cero, a Unidad Zalavesa, a Esquisu, a Bacanada, a Los Chamucos, a Labrit y a Ibacusa Y también hemos repasado un poquito las noticias y la agenda de conciertos para estos próximos días Nosotros nos vamos, recuerda que volvemos dentro de 7 días aquí en el 100.8 en Berriozar y Ratia En una nueva edición del programa Euskal Música Hasta entonces, saludos, aur Veo todo Veo todo en blanco y negro, el vaso acaba siendo amigo muy. LAS MISMAS CARAS LAS MISMAS CARAS LOS MISMOS GESTOS AMIGO MUDO AMIGO MUDO Gero se echar todo a perder Y un día trazo Y un buen rato después Saber llegar a casa Antes de que el sol Me diga que es de ti Atraso